Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Desde viernes te saludamos, Walter y Josué. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, este, queríamos primero que nada preguntar de que nos compartas. Este, se dio el sobresedimiento de Andrea Despo, se pudo confirmar que ella, justamente en esto que están los Mapu compartiendo todo el tiempo, eh, la comunidad de lo que la Machi hacía, la, esto de atender la salud de quienes la visitaban, eh, entiendo yo que Despo eh, iba justamente a, a buscar... esa posibilidad de contacto con la Machi, y bueno, se encontró con todo este operativo. Eh, sí, eh, así fue la situación, y en el día de ayer le dieron el sobreseguimiento. Uh -huh. eh, ¿A partir de ahora ya queda desvinculada totalmente de la causa? Claro, sí, sí, queda desvinculada porque está sobreseída uh -huh. Esto surge a partir de las indagatorias que fueron tomando, y ella contó que había ido a, a, a, a ver a la Machi. Sí, no solamente eh, a partir de lo que ella cuenta, sino también una, o sea, un trabajo bastante, eh, con, bastante cargado, digamos que hicimos con el doctor Palavecino, o sea, desde el minuto cero que nos hicimos cargo de la defensa eh, de las siete mujeres en un principio. Eh, entre ellos Andrea Despo, donde se presentó una serie de trabajos, de, de escritos, digo perdón, de peticiones, de eh, que bueno que llevaron a que salga el sobreseimiento, el primer sobreseimiento que salga sea el de Andrea Despo. Nosotros después de la indagatoria presentamos pedidos de, de sobreseimiento, descarcelación, subsidiariamente de prisión eh, domiciliaria, presentamos también. pruebas, presentamos testimoniales, presentamos documental, presentamos, o sea, hubo todo un trabajo, no es que solo con las indagatorias le dieron la libertad, eh, mm -hmm. eso más o menos. Pues lo, lo cronológico, uh -huh. eh, Y bueno, el resto de las comuneras que nos puedes contar, eh, hay una parte con prisión domiciliaria y otras que tenemos entendido que siguen con situación de huelga de hambre en la policía, en la PSA, policía de seguridad aeroportuaria. Sí, quedan, quedan dos en la unidad de la policía aeroportuaria de Bariloche y las otras cuatro se encuentran con sus niñas en domiciliaria. ¿Cuál es el argumento para retener a estas dos en la policía de la seguridad aeroportuaria? Eh, que todavía la jueza está en el tiempo de eh, de determinar la situación procesal es decir eh, son 10 días hábiles contados a partir de la última indagatoria uh -huh. y ahí este igual podría resolverlo antes no bueno en el caso de la esposa y sí, lo resolvió antes cristian Bien. ¿Y cuál es la situación de salud? ¿Están en contacto con las eh, comuneras que están ahí en, en, en el aeropuerto? Entiendo yo que están. Sí, y de todas maneras, eh, nosotros hicimos las primeras eh, defensas con el doctor Palavecino, nosotros somos ambos representantes del Organismo de Derechos Humanos, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y el doctor Palavecino es de APDH, y actuamos ante una clara violación a los derechos humanos en el operativo y bueno y los días posteriores pero hay que decir que los abogados de, de la comunidad son eh, la gente de los colegas de la gremial de abogados y abogadas así que las dos las dos eh, comunidades que están detenidas en la PSA tienen como defensa técnica en este momento a los colegas de la gremial de abogados y abogadas Andrea, ¿cuál es, eh, ¿cuál es hoy, por hoy, porque no, en varios uno ve, observa, escucha, el, el, la acusación que pesa sobre las mujeres? ¿Qué es lo que la acusación en concreto? Lo que vimos en la indagatoria, que es eh, usurpación, incendio y eh, resistencia a la autoridad. ¿Lo del incendio tiene que ver con la casilla de gendarmería que ocurrió hace unos sí. días atrás? Sí. ¿Las responsabilizan sí, sí. de eso? Sí. Qué barba. en Ayer hablábamos con Gustavo Franquet de la gremia de, de abogados y le hacíamos la, la misma pregunta que quería un poco trasladarte a vos. Este, uno vio esto de que las trasladaron para allá, las llevaron a Buenos Aires, volvieron. Este, ¿Sentís que si fueran vecinas no comuneras, digamos, si fueran vecinas de una ocupación de, de una organización barrial y no fueran mapuches, eh, habría esta, esta forma de trato? Sí, porque no es una cuestión... Eh, para mí es una cuestión de clase, no es una cuestión de, de Mapuche o no Mapuche. O sea, la justicia actúa en forma dejatoria con toda la gente, eh, la gente sin recursos, con la gente que no no tiene cómo acceder a grandes eh, estudios de abogados y abogadas. O sea, la verdad es que cualquier eh, eh, Fíjese cómo trata la justicia a quienes viven en las villas, a quienes viven en los barrios más vulnerables. O sea, en lo personal y por por mi experiencia en el camino de, de de la defensa de los derechos humanos, no es una cuestión de clase, no es una cuestión de identidad cultural indígena y demás. pero obvio que también, ¿no? Pero pero me refiero a que la justicia, el sistema judicial, ya lo decía Galeano, no muerde los pies de De los quedan descalzos y es así o sea el sistema judicial arremete contra eh, contra los pobres contra los sectores vulnerables no arremete contra leyes por ejemplo mm. no arremete contra macri y su y, el, eh, y, y, el, y la firma de esa deuda infame que tenemos que pagar todos no arremete contra esas cuestiones arremete contra pobres, arremete contra quienes no tienen eh, el dinero suficiente para pagar su comodidad, es así. Entonces, no tiene que ver con, él lo personal, no sé qué habrá contestado el doctor Franquet, uh -huh. que respetó su opinión también, pero digo, en lo personal y por mi experiencia, la justicia arremete contra el que no puede, contra el que no tiene, contra el pobre, contra el vulnerado, contra... es, mire. la vulneración de derechos que hay eh, dentro del de sistema penal eh, es la exacerbación de lo que se vive afuera también o sea quien por fuera tiene vulnerados sus derechos a una vida a una vida una alimentación una salud una educación un montón de derechos que son contenidos en eh, que, que son considerados derechos fundamentales y se encuentran violados eso se exacerba en el sistema penal. O sea, para mí está relacionado directamente con una cuestión de clase, es una, es una decisión de una clase poderosa de, eh, de arrastrar, perseguir y, y hacer cualquier cosa con los derechos de las clases vulneradas. Uh -huh. Sí, Franquet en algún punto compartía y también este eh, nos expresaba un poco lo que vos eh, compartías recién, ¿no? Él entendía que usar el Código Penal en estas situaciones es el peor de los caminos, porque habría que usar tal otros tal. Cam otros caminos. El Código Penal, este usándolo así es claramente un crimen y hablaba de todas los, las vulneraciones que están ocurriendo. Tal cual, tal cual. Coincido entonces totalmente con el doctor Franquet. Es así. Esta fecha es especial. Hay concentraciones en todo en, en todo en toda la provincia, también en Neuquén. Ayer, de hecho, este, eh, comuneras eh, de distintas eh, comunidades mapuches de Neuquén hablaron con el presidente. El presidente dijo que ya se están retirando las fuerzas federales. Eh, primero preguntarte, ¿sabes algo? Esto es así, digamos, ha disminuido la presencia federal en la zona de Mascardi o no. Hasta ayer no. Está. Hasta ayer no. No sé ahora. De hecho, eh, lo que vimos nosotros que tuviste que hacer un poco de mediadora en una situación de que iban a hacer una rogativa con eh, distintos integrantes de comunidad junto con referentes de organismos de derechos humanos y bueno, fueron gaseados y ahí, eh, por lo que leí en crónicas, tuviste que mediar para que... No, fuerza... no, no, yo no, fui, no ah, estuve en ese, en ese conflicto, fue una colega de la, de la gremial. Ah, no, no, yo no estuve en ese conflicto, me... se confundieron conmigo pero no no no yo no no no estuve ah mira eh, por en varios lados quiero, salía, salía tu nombre leíamos compañera que tuvo que <risas> ahí afrontar la situación y, y pusieron mi nombre no no no no no no fui yo. bien, bien. y te, te estaba preguntando sobre eso cómo esto que se está dando en distintos lados hoy en esta fecha en especial este un poco eh, tiene que ver con esto que decías no marcar eh, este para quién está la justicia sí Eh, no es de ahora, <risa> ¿Mm? o sea, yo tengo una posición tomada con respecto a eso, que no, no, no que excede, digamos, el caso del que estamos hablando, pero no es de ahora que el sistema judicial persigue al ladrón de gallina, o sea, digo, ni siquiera hoy al ladrón de gallina, el, mm. el, el sistema judicial persigue al vulnerable, otra vez volvemos al, al mismo mm. y lo acusa de robar gallinas, o sea, esa es la, la lógica del sistema penal. Este, ¿Y qué sucede con eso? Eh, bueno, eh, queda un montón de gente, como lo nombré recién, de, que, que hace que realmente para mí es mucho más, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es mucho más grave la contaminación de un río, la contaminación de un me del medio ambiente, que eh, perseguir a una comunidad mapuche, que además una de las cosas que tienen la, las comunidades mapuches es el respeto a la biodiversidad. Yo tengo la fortuna de poder eh, asistir eh, técnicamente a otras comunidades mapuches de la, de la cordillera eh, y también de, de la zona sur, pero en la cordillera me ha pasado de ver a través del tiempo cómo han recuperado bosque nativo en contra de la tala indiscriminada de las especies nativas de nuestra cordillera y su reemplazo por un por un pino foráneo que contamina que mata que que quita eh, valor eh, en la biodiversidad a, al territorio entonces digo eh, la, la, el sistema penal está ordenado para perseguir al vulnerable y acusarlo de robar gallinas esa es Esa es la, la definición para mí que se da en estos casos. Eh, y no se encarga, porque no se quiere encargar, de aquellos delitos realmente graves para la humanidad, y no estoy hablando de los que pasaron eh, hace hace algún tiempo en nuestro país, sino que estoy hablando de los que están pasando actualmente, como el tracking, como la contaminación de nuestros ríos y de nuestros mares, como por ejemplo eh, la... la extra, extracción ilimitada de los eh, de los recursos marítimos que existen en nuestras costas patagónicas eh, como la contaminación o el, la, la la ley que se sacó ahora para que pase un, un eh nueva no por, uh -huh. por el Golfo San Matías por digo, uh -huh. El oleoito, disculpe, no sí, es una sí, historia sí, de parada. Sí, sí. Eh, digo, el, el sistema penal está orientado a eso, eh, a perseguir al vulnerable y acusarlo de robar gallinas, pero no se encarga de lo que es realmente grave para la humanidad, como es la contaminación de la biodiversidad. Uh -huh. Rey de buena, o, sí. o también la cuestión eh, financiera, ¿no? O sea, todos los delitos financieros que suceden en nuestro país que han sucedido, que siguen sucediendo, y que el sistema penal tampoco se encarga de esa persecución. Pero bueno, es otra otra historia. <risas> No, no, y bueno, tiene una conexión, eh, claramente. Raíl, último, sí. las... Eh, bueno, las contadas, por un lado, continúan dos eh, en Policía Seguridad Orioportuaria, que son las dos comunidades que están incluso en huelga de hambre, hay que estar atentos a la situación de salud, y sí. están, eh, resto, con prisión domiciliaria, eh, y me imagino que eso significa también que eh, cuando la, ju la jueza lo determina, la cita, y tienen que ser trasladadas hasta el lugar donde eh, está citando la jueza, digamos, es ese el andar que tienen Ajá. las integrantes de la comunidad. Sí. Pero no pregunta No, no, no, era es un poco eh, Saber cuál era el cuadro ah. del panorama A esta hora, en esta jornada Bueno, sabiendo que día tras día siempre hay novedades ¿Para hoy hay alguna acción en concreto De parte de la jueza? tiene ustedes información? Y, no, yo eso Encima hay secreto del sumario, imagínense no. Estamos todo el tiempo Mirando el, el sistema a ver si aparece una cédula nueva Porque no No, no, no tenemos Sigue sí, el secreto de sumario Que ya estaría por vencer ¿Cuándo vencería el secreto de sumario? Le eh, tengo que sacarle una cuenta Pero empezó el 28 de septiembre Ajá está. Y eh, una vez vencido ¿Se puede volver a establecer? No No Ahí está. Lo pero... puede prorrogar ella Ajá Entonces, sí, lo puede prorrogar. Ahí está Bueno Gracias por estos minutos Bueno, muchas ah, gracias. Ah, y lo último eh, que me preguntan de, acá de, de producción, de. ¿sabe algo de la mujer embarazada? ¿Cuál es la situación de ella? ¿Cómo está? Estaba en trabajo de parto, eso es lo que sabemos, pero no no no sé si habrá tenido familia, o no creo que hace hasta hace un rato que me comuniqué con el doctor Palavecino y no. Ajá. Pero en esta madrugada estaba con trabajo de parto, por lo menos que tenían como información. Sí, sí, es lo que me, me habían informado. Uh -huh. Gracias por estos minutos. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Andrea Reil hablando con nosotros...